El compañero de viaje Érase una vez un joven llamado Jack Que vivía en una pequeña ciudad Jack siempre había deseado viajar por el mundo Tenía un gran corazón Tras muchos años de duro trabajo Consiguió ahorrar 25 monedas de oro Y por eso un día Guardó todo su dinero en un saquito Y partió a cumplir su deseo Caminó durante días hasta llegar a una vieja casa ¿Quién construiría una casa en las profundidades del bosque? Estoy seguro de que aquí no vive nadie Puedo descansar aquí esta noche ¡Oh! Ese ataúd parece nuevo comparado con esta casa polvorienta ¡Qué raro encontrarlo aquí! Jack se sentó junto a la puerta Estaba tan cansado que se quedó dormido al instante en su sueño, soñó con una chica. Llevaba un vestido blanco. Tenía el pelo largo y sedoso y unos preciosos ojos negros. Jack se enamoró de ella al instante, pero entonces se dio cuenta de que algo iba mal. Ella estaba llorando. ¡Ah! ¡Sálvame! ¡Sálvame! Pero antes de que Jack pudiera cogerle la mano, se despertó. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es? Aquí nadie puede oírnos oh, ja, ja, ja. Tienes razón Saquémosle rápidamente las joyas Un momento ¿Qué estáis haciendo? ¿Quién eres tú? Me llamo Jack ¿Por qué estáis abriendo el ataúd de ese pobre hombre? ¿Pobre hombre? Nos pidió dinero prestado Y nunca nos lo ha devuelto Solo estamos aquí para llevarnos sus joyas y recuperar nuestro dinero! ¡No! Pero si ya no está vivo, no está bien romper su ataúd. Tomad. Estas 25 monedas de oro es todo lo que tengo. Cogedlas y marchaos, pero no rompáis su ataúd. Dejadlo descansar en paz. ¡Esto es demasiado! ¡Nos debe mucho más que eso! Pero de acuerdo, aceptamos. ¡No romperemos su ataúd! Adiós, amigo. A Jack no le quedaba dinero, pero no estaba triste. Sabía que había hecho lo correcto. Intentó quedarse dormido y soñar con la hermosísima chica otra vez, pero el sueño se había esfumado y también la chica. Cuando amaneció, Jack recogió sus pertenencias y abandonó la casa. Caminó mucho tiempo disfrutando del aire fresco. Después de un rato, vio algo extraño ¿Dónde debería ponerme? Este lugar es precioso Debería venir aquí con frecuencia Bueno, claro que hasta... Hola, ¿se ha perdido? <risa> Yo no puedo perderme porque no voy a ninguna parte Decidí viajar por el mundo e ir a donde me lleve el viento ¡Ah! ¡Eso está genial! Yo también estoy viajando por el mundo ¿Le gustaría acompañarme? Ah, oh, ¿Como un compañero de viaje? ¡Oh, sí! ¿Por qué no? Y así empezó el viaje de Jack y su compañero de viaje ¡Oye! ¿Has oído eso? También puedo verlo Es una anciana Parece que se ha roto el tobillo <risa> Necesita nuestra ayuda, Jack Vamos a ayudarla. Jack, rápido, abre mi bolsa y dame la botella azul. ¡Ah! ¡No puedo! ¡Está cerrada con llave! ¡Ah! están mejor que antes. Oh, honorable señor, ¿cómo puedo recompensarlo? ¿Por qué no me da ese palo redondeado? ¿Este? Oh, claro, tome. Muchas gracias. ¿Para qué necesitas ese palo? Me encanta coleccionar cosas. Todo es útil. Ya que encontraba a su nuevo compañero muy interesante. Ambos siguieron caminando y llegaron a una colina Creo que debemos subir ¿Qué? ¿Esto? ¿Qué es eso? Oh, parecen las alas de un pájaro Los pájaros no dejan atrás sus alas Quizá el pájaro sabía que yo necesitaría sus alas para algo ¿Has visto eso? ¡Han volado solas! ¡Tu bolsa es mágica! ¿Sí? No sé. Nunca me había fijado. ¡Vamos! Ambos llegaron a una pequeña ciudad. El compañero de viaje le pidió a Jack que esperara junto a la carretera mientras buscaba el mejor hotel para quedarse. Mientras Jack esperaba en silencio, oyó una potente voz muy seria... ¡Apártate! ¡Viene la princesa! ¿Qué? ¡No! ¿Es posible? ¿Qué ha pasado? Es la chica con la que soñé en la casa vieja Jack le contó el sueño a su nuevo amigo Ya veo Debes ir a ver a la princesa mañana Y Jack siguió su consejo Con el primer rayo de sol de la mañana, Jack fue a palacio Era un viejo palacio muy tenebroso Jack se preguntaba si allí viviría alguien Cuando entró, no lo detuvo ningún guardia Vio al rey sentado muy triste en su trono Jack se inclinó ante el rey Majestad, yo he venido aquí a pediros Lo sé, lo sé Vienes a pedirme la mano de mi hija en matrimonio Ah, uh, sí señor Quédate aquí, mi hija no tardará en llegar Jack estaba confuso, pero no se atrevió a cuestionar al rey Esperó allí pacientemente Poco después, llegó la princesa Llevaba un vestido negro Tenía los ojos apagados y su cara estaba más delgada que la noche anterior. Pero a Jack no le importaba. Estaba perdidamente enamorado de ella. Mi princesa, estoy aquí para pedir vuestra mano en matrimonio. Vale, pero primero tendrás que pasar una prueba. Acompáñame. Jack siguió encantado a la princesa e iba soñando con su futuro con ella. Al entrar en el balcón de la parte de atrás del palacio, vio un lago. ¡Qué lago tan bonito! Me alegra que te guste, porque si no pasas mi prueba, te lanzarán al lago. Como los otros que vinieron antes que tú a pedirme matrimonio. Ahora escucha atentamente. Te llamarán a palacio todas las mañanas a las nueve en punto durante tres días. Cada día tendrás que enseñarme lo que estoy pensando... Si me enseñas una cosa incorrecta una sola vez, te lanzarán al lago Y si aciertas y me enseñas lo que estoy pensando las tres veces, entonces me casaré contigo ¿Lo aceptas? Oh. ¿Aceptaste? Estás más loco que yo ¿Qué podía hacer? La quiero Si no me caso con ella, entonces viviré en ese lago con los cocodrilos de acuerdo, ahora ve a dormir Ya se me ocurrirá algo El compañero de viaje de Jack estaba preocupado por él En cuanto Jack se quedó dormido Sacó un arco y un palo de su bolsa Después se puso unas alas de pájaro Y voló hacia el palacio Quería averiguar la verdad escondida Tras el misterioso palacio y su princesa Cuando se aproximaba a la habitación de la princesa Se escondió tras una torre Vio a la princesa salir de su habitación al balcón Para su sorpresa, abrió sus alas negras y salió volando No es una princesa normal Tengo que seguirla El compañero cogió su arco y su palo largo Apuntó hacia la princesa y le disparó el palo Cuando se giró, se escondió tras un árbol y observó Lo que vio lo desconcertó Sus ojos eran verdes ¡Oh! Está hechizada El compañero de viaje la siguió La princesa descendió y se metió en una cueva Entró hasta que llegó a una gran abertura Allí, en un trono, estaba sentado un enorme monstruo verde Amo, un joven llamado Jack desea casarse conmigo ¿Otro? No te preocupes, toma esto Esto es lo que debe enseñarte Sí, amo A la mañana siguiente, cuando el reloj daba las nueve Jack llegaba a palacio con una caja en sus manos Se presentó ante la princesa Dime, Jack, ¿en qué estoy pensando? Mi hermosa princesa Vos estáis pensando en esto ¿Cómo puede ser? Porque mi amor por vos es puro Suficiente, regresa mañana La princesa estaba muy confusa Nadie había sido capaz de adivinarlo Pero la princesa no sabía Que el compañero de viaje de Jack Había visto al monstruo darle el guante Esa noche salió volando otra vez Y el compañero de Jack la siguió Entró en la cueva y le contó el incidente al monstruo Él también se sorprendió Debe haber sido una casualidad, pensó Esta vez le dio tres canicas La princesa se inclinó ante su amo y se fue A la mañana siguiente, una vez más Jack acertó En palacio se alegraron Pensaban que Jack era un mago Esa noche, de vuelta al hotel... Mañana es el último día, amigo. ¿En qué crees que estará pensando? Lo sabremos mañana. Esa noche, el compañero sabía que tenía que hacer algo con el monstruo. Cuando Jack dormía, fue volando a la cueva. La princesa aún estaba allí. ¡Imposible! ¿Cómo pudo haberlo acercado? De acuerdo, vuelve a tu palacio. A las nueve menos cinco, mi duende te entregará una caja. Nadie podrá adivinar qué hay dentro. ¡Ahora vete! Ve al bosque y encuentra una flor que tenga los siete colores del arco iris. ¡Solo hay una flor como esa en todo el mundo! Encuéntrala y dásela a la princesa mañana por la mañana. Que el chico lo adivinara... ¡Nunca podrá enseñársela! Oh, serás malvado ¡Allá vamos! A la mañana siguiente la princesa estaba esperando al duende cerca de su ventana Eran las nueve menos cinco, pero el duende no aparecía ¿Dónde está el duende? ¡Princesa! ¡El rey quiere veros ahora! ¡Son las nueve en punto! En el vestíbulo estaba reunido todo el pueblo esperando ver el milagro. Apareció la princesa, pero le pasaba algo. Parecía distraída. Mi amor, estos dos últimos días no pensaste tú en nada. Solamente hiciste lo que se te pidió. Pero hoy estás pensando en algo y yo sé en qué. ¿En qué? ¿En qué? Su Majestad, vuestra hija está pensando en este duende desaparecido ¿Ah, ¿Qué? ¿Cómo has...? Oh. ¿Qué pasa? Oh. ¿Qué has es sorprendente ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡No! ¡Largo! ¡Oh, ¡No! ¡Oh, Jack! ¡Ha roto el hechizo! Gracias, señor. Soy un soldado de este palacio El malvado monstruo estaba enamorado de la princesa, pero no podía tenerla. Cuando intenté salvar a la princesa, nos lanzó un hechizo a los dos. Solo un hombre que pasara sus pruebas podría deshacerlo! ¡Y hoy tú nos has liberado de su cruel magia! Bueno, yo no. Has sido mi amigo. Princesa, te presento a mi amigo. Oye, nunca he preguntado tu nombre. No has dejado de ayudarme... No sé tu nombre Me siento avergonzado ¿Cómo puedo ser tan egoísta? <risa> Tú no eres egoísta, Jack Yo regresé gracias a ti ¿Regresar? ¿A qué te refieres? Jack, nunca me has preguntado Cómo sé tu nombre <risa> También se me olvidó preguntarte eso Lo sé Porque lo dijiste en alto en mi casa, mientras me salvabas de aquellos ladrones. Les diste todo tu dinero, Jack. Tus 25 monedas de oro. Solo por eso pude descansar en paz. Tienes un gran corazón, amigo mío. Y ahora, mi trabajo aquí ha terminado. Has encontrado a tu princesa. Es hora de irme. Jack estaba triste, pero sabía que nunca olvidaría a su querido amigo. El reino se alegraba de tener un nuevo príncipe. Jack y la princesa vivieron felices para siempre. Fin.